Muy buenas noches, mis amigos y mis amigas. Muy buenas noches, mis colegas del metal. Bienvenidos a otra edición más de Heavy Metal Bunker Radio Show. Les s a l u d a su amigo Dark Nerudas y estamos transmitiendo desde Spring, Texas a través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com. Con bases en San Juan, Puerto Rico, y simultáneamente estamos transmitiendo a través de la Avanzadametálica.net con bases en República Dominicana. Hoy tendremos un programa muy especial. Hoy estaremos llevando a cabo ese programa que seguramente nadie quisiera realizar. Hoy estaremos rindiendo homenaje póstumo a quien en vida fue e d u a r d Pérez. Ludwig Van Halen, mejor conocido en la industria de la música como Eddie Van Halen. Hoy Heavy Metal Bunker Radio Show le rinde homenaje al más grande en las seis cuerdas, a quien cambió el curso de la historia de cómo se tocaba una guitarra, a quien retó a los más grandes músicos, demostrando que con un instrumento de seis cuerdas se podrían abrir ventanas. a otras dimensiones musicales hoy le rendimos homenaje a quien influenciara a muchísimos antes durante y después de su generación que en paz descanse edivan d e h a l e n esto es heavy metal bunker radio show Buenas noches, mi gente. Muy buenas noches, mis amigos y mis amigas. Buenas noches, mis colegas del metal. Y bienvenido a otra edición más de Heavy Metal Bunker Radio Show. Estamos transmitiendo a través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com punto y simultáneamente estamos transmitiendo con la a v a n z a d a m e t a l i c a p u n e t Les saluda su amigo Dark Nerudas. Estamos transmitiendo directamente desde Spring Texas, como todos los domingos, en metalpr.com.、Eh, recuerde que usted nos puede sintonizar directamente a través de la página de metalpr.com. Simplemente un de radio y ahí aparece la barra, le da play y ahí podrá sintonizarnos también. Si usted tiene la aplicación de TuneIn, búsquenos metalpr.com. Y ahí aparece、eh, MetalPR para que usted pueda sintonizarnos. También puede entrar directamente a la página de laavanzadametálica.net y también podrá escuchar nuestro programa. Así que no hay excusa para que no nos pueda sintonizar. Hoy domingo, como todos los domingos, a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe. Pero durante la semana tendremos un grupo de emisoras hermanas afiliadas que estarán retransmitiendo Heavy Metal Bunker Radio Show desde diferentes países, diferentes días de la semana, en diferentes horas. Entre ellas tendremos acceso al r a d i o r o c k c o m que estará、eh, retransmitiendo todos los domingos a las 21 horas desde Bolivia. Asalto Mata Radio Rock estará transmitiendo todos los lunes a las 12 del mediodía desde España. Metalcorrosivo.com estará、eh, transmitiendo todos los lunes a las 6 de la tarde desde México. Frecuencia Online Radio desde Argentina estará todos los lunes a las 22 horas. ElTunnel.co estará todos los martes a las 8 de la noche desde Colombia. César Radio Rock, a través de su emisora The Classic, estará todos los martes a las 21 horas desde Bolivia. Radio Enigma estará todos los miércoles a las 13 horas desde Chile. RockTotalRadio.com estará todos los miércoles a las 8 de la noche desde Perú. Y e Spectro FM 98.9 estará todos los viernes a las 10 de la mañana desde Corrientes, Argentina. Así que estas serán todas las emisoras、eh, hermanas afiliadas que estarán retransmitiendo Heavy Metal Bunker Radio Show durante la semana. Si usted quiere más información de、eh, dónde y cuándo se va a estar、eh, retransmitiendo el programa, entre a nuestra página de Facebook. Heavy Metal Bunker Entertainment, y ahí tenemos posteada toda la agenda、eh, y el, los calendarios de a qué hora, desde cuándo y desde qué día se va a estar transmitiendo nuestro programa en diferentes partes de Latinoamérica y Europa. Ok, así que habiendo dicho esto, vamos a dar comienzo a nuestro programa de esta noche. Recuerde que si usted quiere entrar y compartir con nosotros en nuestro chat en vivo de Heavy Metal Mansion, simplemente tiene que、eh, poner la dirección metalpr.com, diagonal en vivo, y ahí automáticamente le aparece una cajita, pone su nickname y podrá entrar a compartir con nosotros en el chat en vivo durante nuestra programación. Bien, vamos a comenzar. Con lo que nos toca en el día de hoy, y como ya、eh, comenzamos en la introducción del programa, hoy tenemos un programa sumamente especial. Hoy Heavy Metal Bunker le estará rindiendo homenaje al más grande en las guitarras, al señor Eddie Van Halen. Eso que comenzamos escuchando, pues fue un p o p u r r í De alguno de sus temas、eh, más conocidos durante la época clásica de、eh, Van Halen. Y después nos fuimos con el tema You Really Got Me de su álbum Van Halen, que fue su álbum debut en 1978. Que aunque en realidad ese tema es un cover, la realidad es que la versión de Van Halen tomó muchísima popularidad. Y este tema, pues de alguna manera se ha convertido en uno de los temas i c o n o de lo que fueron esos primeros álbumes de Van Halen en los años 70 y principios de los 80. ¿Okay? Así que, sin hablar mucho más, vámonos a continuar con música, que es lo que realmente nos interesa. Y hoy vamos a dar un pequeño viaje por las diferentes eras de Van Halen. Para escuchar un poco de lo que fue el legado que nos dejó Eddie Van Halen en el mundo del rock y en el mundo de la música en general. Así que vámonos, vámonos con más música y nos vamos del de álbum Van Halen 2 que fue publicado en 1979. Vámonos con el tema Bottoms Up. La radio online del rock se llama asaltomataradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión.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 n u e s t r Aplicación a móvil gratuita y confiable, a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Ajá, mi gente, estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Para esos que nos han sintonizado un poco tarde, usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show. Que se transmite a través de Heavy Metal Mansion Metal Pr. com y de la Avanzadametallica. net. Transmitido directamente desde Spring, Texas, por su amigo Dark Nerudas. Hoy tenemos programa especial. Hoy Heavy Metal Bunker Radio Show le está rindiendo homenaje a quien en vida fue Eddie Van Halen. Si no el más grande de los grandes, pues uno de ellos en el mundo del rock. Dejándonos un legado extenso en la influencia no solamente de los músicos de su generación, pero músicos de la generación antes, durante y después de la suya. Así que hoy estamos dando un pequeño viaje por el mundo de Van h a l e n Eso que estábamos escuchando en esta intervención, pues era el tema Bottoms Up. Este tema es parte de lo que fue el segundo álbum de Van Halen, que se titulaba Van Halen 2 y que fue lanzado al mercado en el 1979. Después nos fuimos con otro tema. Este tema lleva por nombre Love Lost of Control. Y este tema es del álbum Women and Children First, que fue el tercer álbum que lanza Van Halen y que fue lanzado en 1980. Eh, estos eh, temas que hemos escuchado es, son parte de lo que、eh, se considera como、eh, la era clásica de Van Halen, de lo que vamos a estar hablando un poco más adelante. Pero vamos a hablar un poco de、eh, Eddie. Vamos a hablar un poco de Eddie Van Halen. Eddie Van Halen nace en Amsterdam,、eh, Netherlands, en los Países Bajos.、Eh, él nace un 26 de enero de 1955. Y a la edad de 6 o 7 años aproximadamente, sus padres,、eh, Jan e Eugenia Van Halen, Eh, se eh, trasladan hacia los Estados Unidos, ubicándose en el área de Pasadena, California.、Eh, tan temprano como a los seis años,、eh, tanto Eddie como su hermano Alex comienzan a estudiar eh, piano. Eh, y cabe señalar que los padres,、eh, específicamente el padre de Eddie Van Halen,、eh, Jan Van Halen, Era pianista, clarinetista y saxofonista.、Eh, de él、eh, tocaba jazz, pero también él era un muy, muy fanático de la música clásica. Así que e d i tanto Eddie como Alex, se crían en una familia no ajena a la música. Tienen un padre que, que toca varios instrumentos en el mundo del jazz y rodeado de lo que es. La, la música clásica, la música de jazz, o sea, música eh, virtuosa. Eh, así que estos hermanos comienzan en el mundo de la música, específicamente en el mundo del piano, desde bien temprano en la, en la vida. Así que vienen ya con esa vena de, de músico, con esa vena de amar la música, pero viendo la música desde una perspectiva. Diferente a lo que terminaron haciendo, que era el rock. ¿Okay? Eh, en entrevista que se le hace a Eddie, Eddie dice que ya después de cierto tiempo、eh, tocando piano, específicamente tocando música clásica en el piano, una de las grandes críticas, que no se sabe si son críticas negativas o positivas, Que se le hacía、eh, a Eddie era que él tomaba piezas como piezas de Mozart, piezas de Bach, piezas de Tchaikovsky y le daba su propio tono, le daba como que un, un giro diferente. Que para los maestros y para las, s Cuando hacía estos recitales,、eh, les parecía muy interesante porque, aunque sí tocaba las piezas de manera correcta, Le añadía, le, le daba una vuelta, sino que la convertía en algo diferente.、Eh, y eso para los maestros, según expresa el mismo Eddie en la entrevista, pues era como que muy interesante. Era como que mira esta pieza de Mozart, que es de Mozart, pero mira cómo él la toca, mira qué cosas hace con esta pieza, que no son parte s de la pieza, pero que no se escuchan mal. Así que de alguna manera Eddie se cansa y.、Eh, Le da con que él quiere tocar batería,、eh, le apasionaba la batería y su hermano le gustaba la guitarra. Pero con el tiempo se dio cuenta de que él no era muy bueno en esto de los tempos y las baterías. Entonces hace un switch con su hermano y su hermano, que sí había demostrado desde bien temprano ser muy bueno en la batería, y él se queda con la guitarra. Y es ahí cuando comienza este switch de Alex y Eddie. Con la guitarra, y con la batería. Así que desde bien temprano en la vida, ya ellos venían con esta tendencia. Que a ú n cuando les gustaba otra cosa, por alguna razón, terminaron en lo que después conocimos históricamente. Pero nada, vámonos con más música y vámonos ahora con un tema del de,、eh, e disco Fair Warning que fue lanzado en el 1981. Y que fue el cuarto álbum que、eh, realiza Van Halen. Vámonos con el tema Unchained.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 Sí, mi gente, estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Hoy en programación especial,、eh, rindiendo homenaje a Eddie Van Halen. Eso que estábamos escuchando en esta intervención era el tema Unchained del de álbum Fair Warning, quien era su、eh, cuarto álbum. Lanzado por Van Halen en 1981, fue que se hizo este lanzamiento. Y después nos fuimos con el tema Hang'em High del de álbum Diver Down, el cual es el quinto álbum que lanza Van Halen y este fue lanzado en 1982. Eh, como les estábamos diciendo ahorita,、eh, Ben Halen y su hermano Alex、eh, vienen de una familia de, de músicos, específicamente de un padre músico. Y、eh, Alex y, y Eddie, ambos、eh, estudiaron piano desde bien pequeño, a los seis años ya, estaban tocando piano.、Eh, dicho sea de paso,、eh, desde el año 64 hasta el 67. Eddie ganó el primer lugar en las competencias de piano de lo que era el Long Beach City College. Así que、eh, Eddie era muy, muy bueno en el piano, específicamente en el piano clásico, que era ¿verdad? donde él estaba y era lo que sus padres querían. Sus padres querían que él fuera pianista clásico, pero Eddie se、eh, descarriló o se encarriló. Y lo que quería era tocar el、eh, rock. Y、eh, era muy bueno en el piano, y eso se deja ver una vez、eh, Eddie comienza a integrar en Van Halen lo que son los pianos y los sonidos de sintetizadores, cosa que no se había utilizado en los primeros discos de la alineación clásica, no fue hasta 1984. Cuando se comienza a integrar、eh, los sintetizadores, pues comenzamos a darnos cuenta de que、eh, Eddie Van h a l e n definitivamente, no solamente era buenísimo en la guitarra, pero que también era muy bueno en lo que eran los teclados.、Um, como les dije, más adelante hubo un switch porque él quería tocar batería, Alex quería tocar、eh, guitarra y hubo un switch. Eddie dice en entrevista que、eh, a él, cuando comenzó a practicar guitarra, se pasaba con la guitarra al hombro todo el día. Se encerraba en su cuarto a eh, eh, practicar y practicar por horas y horas y horas. De hecho,、eh, en una entrevista, él dice que básicamente él se sacó todos los solos que existían de Eric Clampton. Para él, Eric Clampton era、eh, una de sus grandes influencias. Sin embargo, a pesar de que Eric Clampton era una de sus grandes influencias, él con quien se identificaba era con Jimmy Page.、Eh, él decía que Jimmy Page tenía una magia、eh, en cómo él ejecutaba la guitarra, que eso lo atraía mucho. Y más adelante. Eh, él nos va a contar, ¿verdad? nos cuenta en, en otras entrevistas cómo esa influencia de Jimmy Page hace que él logre lo que lo hizo diferente a todos los demás guitarristas del mundo. Pero de eso vamos a estar hablando un poco más adelante. Vámonos con más música y vámonos ahora con un tema de 1984, del, precisamente del álbum 1984. g o n ン b ー d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 En Heavy Metal Bunker Radio Show.、Eh, eso que estábamos escuchando en esta intervención, pues era el tema Girl Gone Bad del de e álbum 1984, que fue lanzado precisamente en el año 1984. Y después nos fuimos con el tema Hot for Teacher de ese mismo álbum del 1984. El álbum 1984 es un álbum muy importante en la carrera、eh, de Van Halen porque, primero que nada, es el primer álbum donde se hace una integración de lo que es、eh, los sintetizadores, ¿verdad? los teclados o los keyboards、eh, a la música de Van Halen, cosa que no había ocurrido en los primeros discos de Van Halen.、Eh, además, este es el último álbum. En el que participa su cantante David Lee Roth.、Eh, Van Halen comienza, bueno, la primera banda que Eddie y Alex hacen fue en 1972. Más adelante, ellos eh, cambian eh, la alineación de la banda en el 74. Ahí conocen a、eh, Michael Anthony, conocen a David Lee Roth y le cambian el nombre de la banda a、eh, Van Halen. y desde ahí entonces es que ellos comienzan lo que se conoce como、eh, la alineación clásica de van h a l e n van h a l e n es descubierto por jean、eh, simons m el bajista de kiss jean simons m hace una inversión para que van h a l e n pueda grabar unos demos Y esos demos enviárselos a las diferentes casas disqueras. Ya que Jim Simon, por haber estado en k i s s y tener ya un poco más adelante en la cuestión de la industria, pues tenía ciertas conexiones. Sin embargo, esos demos no rindieron fruto y no lograron que Van Halen pudiera、eh, obtener un contrato de ninguna casa disquera. Una de las grandes críticas que Eddie le hacía a los demos. Es que cuando se grabaron estos demos, no se grabaron con los instrumentos de ellos ni los sonidos de ellos, y que en lo que sonaba en el demo realmente no es a lo que sonaba la banda cuando tocaba en vivo. Así que ellos querían grabar otro demo, pero que fuera más real a lo que era el sonido de Van Halen. Jim Simon m se va de gira con Kiss、eh, con la promesa de que regresaría para continuar、eh, trabajando con Van Halen. Van Halen ya había adquirido cierta popularidad más que、eh, en, en los venues de las áreas de California, donde todas las bandas entendían que Van Halen era una banda increíblemente buena y que si ellos no lograban un contrato con una casa disquera, las probabilidades de que otras bandas como, como Dawken o bandas que ya estaban formadas Lograran alguna, algún u n a a l g tipo de contrato, <coughs> así que、eh, graban este álbum,、eh, perdón, este demo. Lo hacen llegar a varios ejecutivos. Y los ejecutivos de Warner Brothers deciden ir a ver a Van Halen en vivo en,、eh, en el n e w h i s k y a Go Go. Allí ven a Van Halen y simplemente quedan impresionados. Era una expectativa y esto es una entrevista que se le hace a Juan c r u c i e r quien fue bajista de Rat y fue bajista de Talking antes, y que él fue parte de, de ese movimiento. Y él dice, mira, yo le abrí a Van h a l e n cuando Van h a l e n nadie los conocía, yo tenía mi banda y nosotros le abrimos. Ellos eran una banda de cover, pero eran demasiado buenos. Eh, y una de las cosas que él dice, mira, cuando llegaron los ejecutivos de Warner Brothers, todo el mundo estaba a la expectativa, porque si Van Halen no se llevaba un contrato, pues las posibilidades de que otras bandas lo lograran era bien poco. Esas son palabras de Juan Crucial. Efectivamente, más adelante le ofrecen el primer contrato a Van Halen, ya cuando Jim Simmons viene de regreso, ya Van Halen está en un contrato con Warner Brothers y. No solamente están en un contrato con Warner Brothers, sino que ya、eh, tienen para grabar su primer álbum. Y tienen como productor、eh, de ese álbum a un personaje del que no se habla mucho, pero que realmente fue el genio detrás del sonido de Van Halen en sus álbumes. Y estamos hablando del señor Ted Templeman. Así que、eh, cuando Jim Simmons llega, ellos ya están grabando, ya están haciendo su primer álbum. Y Van Halen comienza lo que sería el vuelo de su carrera. Así que vamos a continuar con música, mi gente. Y vámonos ahora con algo que fue como el brinco.、Pues、les dije ahorita que en 1984 había sido el álbum importante. Pues sí, ya cuando David y Broad decide salir de、eh, la banda, pues la banda ni corta ni perezosa. Buscan un sustituto, pero no se buscan cualquier sustituto. Se buscaron una persona que ya tenía una carrera básicamente hecha, que era muy, muy b u e n o en el escenario, que era extraordinario, un n cantante, y lo integran a la banda, haciendo que muchos de sus fanáticos duden o de incredulidad o de si va o no va a hacer clic con la banda. Recuerdo cuando salió este álbum y llegó a mis manos. No sabía qué esperar de él. Cuando lo puse, simple y sencillamente recuerdo cuando escuché esta primera frase: Hello, baby! Escuchando t á s s e Radio Enigma desde Santiago de Chile para el mundo. Si,、sí, mi gente, estamos de vuelta. We are back, people, aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Hoy rindiendo homenaje a Eddie Van Halen. Bien, eso que estábamos escuchando、eh, en esta intervención fue lo primero que pudimos escuchar. De lo que sería la nueva era de Van Halen. En 1984, cuando David Lee Roth decide abandonar la banda y es sustituido por nada más y nada menos que Sammy Hager,、eh, no sabíamos qué esperar. Era una banda que ya traía una trayectoria y era un cantante que ya traía varias trayectorias. Un cantante que había estado con Monstruos, un cantante que ya tenía una banda solista. Así que. No sabíamos qué esperar, además de que eran dos estilos muy diferentes, y no teníamos idea de cómo eso iba a encajar. Pues mire, encajó de lo más bien. Y recuerdo cuando pusimos ese primer álbum, la primera canción que escuchamos era Good Enough del álbum 5150, que fue lanzado en 1986. Así que de ahí en adelante comienza lo que se conoce como la nueva era de Van Halen o lo que es la era de Van Halen con Sammy Hager. De ese álbum, 51-50, inmediatamente se convierte en un éxito comercial el tema Why Can This t Be l o v e que fue el próximo tema que estábamos escuchando. Así que. Este、eh, álbum, pues comenzó a tener varios éxitos. Tenía Dreams, tenía varios éxitos para h a c e r un álbum de mucha expectativa, ¿no? Así que、eh, 5150 es el comienzo de una nueva era donde、eh, Eddie no solamente sigue haciendo tributos de su guitarra, pero también tiene cada vez una participación mayor. En lo que son los teclados y el piano. Máxime que en esta ocasión Sammy Hager también es guitarrista. Así que de alguna manera Eddie se puede quitar un poco la responsabilidad de lo que es el Riff Guitar para poder hacer trabajo en teclado. ¿no? Eh, así que de alguna manera ahí este acomode en la banda que lo convierte en una banda con un sonido muy diferente. Es una, yo soy de los que digo: hay dos Van Halen. Está el Van Halen clásico con David L. e e Roth y el Van Halen con Sammy Hager. Para mí, los dos son excelentes, pero son diferentes. Son completamente diferentes. En el área de Sammy Hager, las canciones son un poco más elaboradas, son un poco más serias. Hay, hay baladas, hay mucha cosa de amor. En la otra, pues era un rock un poco más crudo.、Eh, era otra cosa, ¿no? Así que、eh, eso comienza con el 5150, o, el álbum 5150. Una de las cosas por las que Eddie Van Halen se hizo famoso cuando lanza este primer álbum, y dentro de este primer álbum、eh, lanza este solo instrumental que se llama Eruption, que de hecho lo, lo, lo incluimos en nuestra introducción. Que yo he dicho que es uno, si no es el solo, es uno de los solos、eh, instrumentales más famosos del mundo. Todo el mundo se sabe ese solo de memoria, todo el mundo lo puede identificar cuando él lo está tocando.、Eh, para no ser una canción como tal,、eh, pues sí, es casi como si fuera una canción de ese álbum. Una de las cosas que Eddie sorprende al mundo en este, en este solo es que comienza a utilizar una técnica. Que antes no se había utilizado, o que si se había utilizado algo similar era diferente a cómo él lo desarrolló. Y esta es la famosa、eh, técnica del tapping.、Eh, el, el tapping, pues, no es otra cosa que eh, utilizar eh, ambas manos en el cuello, o、eh, O en el brazo de la, de la guitarra para comenzar ¿verdad? a hacer unos, unos b l e n d i n g y poder hacer unas armonías. En términos de,、eh, del, del arreglo que fuera, ¿verdad? porque Eddie lo utilizó en, en los riffs, lo utilizó en los acompañamientos, lo utilizó en los solos, él donde quiera le metía un tapping feliz de la vida. Y este tapping, pues fue algo que lo caracterizó y que todo el mundo después quería hacer tapping. Y al día de hoy, todavía todo el mundo quiere hacer tapping. Ningún guitarrista hace un solo si no incluye un tapping. Eh, pero, para sorpresa, cuando a Eddie le preguntan ¿no? y le hablan un poco de esto, Eddie Van Halen lo que dice es que esa idea del tapping a él le vino de Jimmy Page. Y específicamente él habla del solo de la canción Heartbreaker. Él dice que en ese solo de la canción Heartbreaker, el solo que Jimmy Page hace de alguna manera es como alando la cuerda. Y dejándola abierta, Eddie Van Halen era pianista, no se olviden de eso, era un pianista clásico. Así que Eddie Van Halen ve que Jimmy Page utiliza este tipo de técnica. Y lo primero que se pregunta es: si yo hago lo mismo, pero cuando dejo esa línea abierta, utilizo mi otra mano en el brazo como si fuera el piano. y comienzo a utilizar mis dos manos como si estuviese tocando el piano pero en los trastes de la guitarra y es de ahí de donde comienza a surgir lo que se conoce como el t a p p i n g、eh, una de las grandes influencias de la música clásica está en la construcción y en los arreglos que、eh, david、eh, que eddie hace En, en sus canciones.、Eh, una de las cosas que yo decía en, en otro programa que estuve haciendo de, de Van Halen es que usualmente cuando hablamos de música clásica integrada al rock, pues rápido pensamos en música neoclásica o pensamos en rock progresivo o utilizó pensamos en, en symphony metal, pero Van Halen no era nada de eso. Van Halen ni era una banda de rock progresivo. Ni era una banda neoclásica, ni era una banda symphonic, pero tenía de todo eso dentro de la música. Los arreglos estaban construidos con una estructura muy similar a l de la música clásica. Los solos estaban construidos muy similar a piezas de artistas muy famosos de la música clásica. De hecho, en el documental A Heavy Metal Journey de Sam Dunn, hay una parte donde se hace un análisis. De cómo la música clásica influenció a la música y la estructura y la ejecución de Eddie Van Halen, y cómo eso se convirtió en una influencia para adelante.、Eh, un análisis muy muy interesante. Y, y sí, ¿sabes? estamos hablando de un guitarrista. Que fue pianista y que está utilizando técnicas de piano en el brazo de la guitarra, pero que no fue cualquier pianista, fue un pianista de música clásica. O sea, la estructura, la manera en cómo él va a jugar con estos tonos y cómo él va a jugar con estos solos, tiene una alta, alta influencia de música clásica. Eso es lo que hace que el quehacer de Eddie Van Halen en todas sus estructuras, su música, sus composiciones. Sea diferente a todo lo demás. Y me decía un, un amigo los otros días: el problema con, con Van Halen es que tú escuchas las canciones y se escuchan fáciles. Él, él, él hacía todo parecer muy fácil hasta que te sentabas y tratabas de sacar una guitarra, una canción de Van Halen, ya ahí te dabas cuenta que lo que había dentro, que lo que había en la estructura, en la raíz de las canciones, No eran, muy, no eran muy fáciles, eran bien complicadas porque era una mezcla del rock con lo clásico, con un poco de jazz, tenía un poco de todo. Eso es lo que hace que Eddie Van Halen sea diferente y haya hecho la diferencia en otras. Claro, con sus respectivas influencias, como lo fue Eric Clapton, como lo fue Jimmy Page y como lo, lo fueron otros guitarristas de los que él también se nutrió. ¿Ok? Bien, pues vámonos entonces con más música y vámonos con este tema、eh, que para mí、eh, fue muy sorprendente porque Van Halen en su, en su eh, eh, cuadro clásico, ¿verdad? En, en, en, su, en su alineación clásica, nunca había incluido baladas o por lo menos estas baladas románticas. Pues mire, una vez llega Sammy Hager,、eh, comienzan a surgir. Lo que son las baladas. Y esto es una balada que se hizo muy, muy famosa、eh, de Van Halen. Que me gusta bastante. Aunque no soy muy fanático de este tipo de balada, me gusta mucho.、Eh, y este tema se llama When is t Love?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 Heavy Metal m a n c h e t h e One Hit Wonder y los clásicos que siempre hemos querido volver a escuchar están en César de c l a s i c s Ajá, mi gente. We are back, people. Estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Y aquí estábamos escuchando en esta intervención lo que fue una de las primeras baladas así, medias amorosas arrastradas de、eh, Van Halen.、Eh, y esto era When It's Love del álbum OU812. Este que fue、eh, lanzado en 1988. Y después estábamos escuchando. Un tema que a mí me gusta bastante, me gusta mucho, mucho. Y este tema se llama Right Now. Este tema es del álbum For Unlawful Carnal、eh, Knowledge de 1991. Este álbum es muy bueno,、eh, tuvo muy buena recepción. Y me es interesante porque la participación de Eddie Van Halen en, la, en los programas. Ya no tanto en los keyboards, en los sintetizadores, pero en el piano, pues es mucho más marcado.、Eh, de hecho, en este disco,、eh, Sammy Heger hace varios de los solos de guitarras donde Van Halen, de alguna manera,、eh, le da espacio a Sammy para que haga su.、Eh, Sammy es un buen, muy buen guitarrista, dicho sea de paso. Lo que pasa es que al estar al lado de Eddie Van h a l e n pues, pues claro, ¿verdad? Pero. Y、eh, Eddie Van h a l e n de alguna manera tiene una participación más marcada. Y este tema Right Now es, demuestra、eh, la calidad y la capacidad de tocar piano de Eddie Van h a l e n Que me gusta, me gusta mucho. Como les dije, era otro Van h a l e n Algo completamente diferente a lo que era el Van h a l e n De、eh, la alineación original con David Lee Roth. Bien,、eh, Van Halen no solamente era un virtuoso de la guitarra,、eh, no solamente era un virtuoso en el, en el piano, pero eh, también eh, eh, le gustaba inventar, le gustaba ser innovador en las cosas y sus guitarras las tenía todas trampeadas, ¿verdad? las tenía convertidas y le ponía y le quitaba. Y hasta el 2005 Eddie Van Halen tuvo la patente de un device, ¿verdad? Era, era como un, un f l a t out support que se le ponía a la guitarra en la parte de atrás del, del puente、eh, para que de alguna manera、eh, las cuerdas quedaran、eh, de, estable de manera tal que tú pudieses hacer los tapping. Y que pudieses utilizar el brazo de la guitarra como un piano.、Eh, tengo entendido de que ya esa patente no le pertenecía. Esto creo que expiró en el 2005, pero fue un invento de él. Eh, eh, de hecho,、eh, los otros días estaba leyendo un, un reportaje de Bruce Kulik, c guitarrista, ¿verdad?, q u e fue guitarrista de Kiss, que dice que él usa ese device. <risa> este, y de hecho, en el. En uno de los álbumes, no estoy seguro en, en cuál de ellos fue, si fue en el Asylum o en cuál de ellos, él dice que él, él utilizó este device y utilizó los puentes,、eh, perdón, lo, lo, sí, los puentes Floyd r o s e s de los que Eddie Van Halen era, era muy fanático,、eh, para tratar de hacer algunas cositas de las que Eddie Van Halen pues, le había enseñado al mundo que se podían hacer con las guitarras. Bien, vámonos con más música, mi gente. Vámonos ahora con un tema del álbum Balance de 1995. Esto es una canción que tuvo mucha popularidad y que me gusta bastante. Y esto se llama Can't Stop Loving You. Everything for everyone, we can push with all our might, but nothing's gonna come. Oh no. Place i n life, you can change your mind. We can change the things we say and do anytime. Oh no, but I think you'll find. Texas Dos los jueves A las 10 de la noche Escuchas Clásicos del heavy metal A través de AC Rock Y de la nueva generación Noticias Comentarios Reseñas Medical en español Dos los jueves A las 10 de la noche Por AC Rock Radio Yes, yes, yes Here we are back In Heavy Metal Bunker Radio Show Estamos de regreso, mi gente. Y eso que estábamos escuchando en esta intervención era el tema Can't Stop Loving You del disco Balance de 1995. Después de eso, nos fuimos con otro tema que es un temazo que se hizo muy, muy popular. Que a mí, simple y sencillamente, me fascina y que se hizo、eh, muy famoso、eh, p o r e se. i n c l u s i v e n e se hizo un video de los Blue Angels, de los aviones, ¿verdad? de los Blue Angels con esta canción. Y estábamos hablando del tema Dreams del 5150 que fue lanzado en 1986. Bueno, mi gente,、eh, simple y sencillamente el mundo ha llorado la muerte, la partida de Eddie Van Heelen. Aunque todos sabíamos que Eddie Van Heelen estaba enfermo. Desde hace más de un año sabíamos que estaba en una lucha contra el cáncer. No teníamos conocimiento del nivel de gravedad y de cuán delicada era su condición.、Eh, hace menos de un año se estuvo hablando de la posibilidad de hacer una reunión con Van Halen, incluyendo a Michael Anton, h y incluyendo a d a v i d Lee Roth, incluyendo a todos los que han participado. Eh, pero simple y sencillamente, como dijo Sammy Hegel、eh, en estos días, estábamos hablando de unos planes que ambos sabíamos que nunca se iban a realizar. Así que、eh, hemos perdido a uno de los grandes iconos de la música del rock y de la música en general, porque Eddie Van Halen. Ha sido y es admirado no solamente por la industria del rock, sino por muchos, muchos artistas de otros géneros de música que aprecian la música y que de alguna manera han sido impactados por el legado que ha dejado Eddie Van Halen durante su trayectoria. El mundo del rock, pues no lo va a olvidar, va a ser otra leyenda más que va a perdurar para siempre a través de su música. Heavy Metal Bunker Radio Show.、Eh, hoy le ha rendido homenaje al más grande en las cuerdas. No me queda tiempo para más, mi gente. Mi tiempo se me ha agotado. Es mucha música. Para poco tiempo tendríamos que hacer como varios episodios para poder estar satisfecho con、eh, todo lo que quisiéramos compartir、eh, con nuestra gente. Pero. Lamentablemente no tenemos tiempo para ellos, así que yo los voy a dejar. Gracias a todos los que nos han sintonizado,、eh, todos los que han estado en el chat, los que han estado en WhatsApp, en, en, en nuestro en nuestro mini chat de WhatsApp, a los que me han escrito a mi WhatsApp personal o a los que nos han escrito a nuestro Messenger. Muchas gracias. Por habernos sintonizado y por compartir con nosotros durante estas dos horas que hemos estado con ustedes. Bien, yo me despido. Muchas gracias a todos. Recuerden que la semana que viene, el próximo domingo a las 7 de la noche, regresamos con Heavy Metal Bunker Radio Show a través de metalpr.com. Y el jueves estamos en AZ Loud a través de AZ Rock. A las nueve de la noche nuestro nuevo horario nueve de la noche hora de puerto rico tendremos allí AC Loud a t r a v é s de ese radio p u n o com yo los dejo mi gente cuídense mucho que tengan una extraordinaria semana cuídese usted y cuide a su familia yo los dejo hasta la próxima semana hasta la vista baby There, baby. I got no time to mess around.、Mm -hmm. So if you want it. One Little lady,、uh, summertime, sit babe, need something to keep you cool. Ah,、uh, now summertime, sit babe, need something to keep you cool. Better look out now, though. Dave's got something for you. Tell you what it is. I'm your ice cream m a n stop me when I'm passing by. o h my m y I'm your ice cream m a n stop me when I'm passing by. Now, all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on a second, baby. I gotta put my banana in Dixie Cups. All flavors and push ups to our I'm y o ice cream, man, baby. Stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on one more. Well, I'm usually passing by just about eleven o'clock. <laughs> I never stop, I'm usually passing by. Just around eleven o'clock. And if you let me cool you one time, you'll be my regular style. Alright, l boys. I'm putting my vanilla, pixie cups, old、oh, flavors, and p u s your two o your ice cream, babe. Start doing a f a c y vibe. See, now all my flavors a u a n t e e satisfied. y、yes. c e s t i n g a y v e See, now all my flavors a u a r n t e e d satisfied. Of your ice cream, babe. Stop doing a f a c y vibe. Happy with a passing by. They say all my flavors a r e t y o satisfied. One time, boys? I'm your h u s b a e d man. I'm your husband, man. I'm <laughs> all my, my, my. All my flavors are. ああ。<laughs> h a p p y t r a i l s to y o u Until we m e e t a g a i n h a p p y t r d e d a b o m b o m b e o m b e d a m i l r d e d a b o m b a d e d a b d Who cares about the clouds when we're together? Song and think about sunny. w e a t h e r h a p p y t r a i l s to you t i l l we m e e t a g a i n